Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo y a partir de este momento que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Llegamos con el super ritmo yeah. Venimos con la fila nueva para él Nosotros no cantamos solo por placer Tocamos con el alma porque él es el rey Y él me da la fuerza, fibra de león Y él me da la fuerza, fibra de león Jesús me da la fuerza, fibra de león Y si me da la fuerza te la paso a vos te digo que levantes cabeza hacia delante, te olvides el problema o cosa circundante Levanta bien las manos, comienza a moverlas con este ritmo bueno, con toda tu polenta. Lo único que quiero es alabar a Dios, lo único que quiero es alabar a Dios, lo único que quiero es alabar a Dios, no me importa lo que digan lo que diga yo, yo lo único que quiero es alabar a Dios, lo único que quiero es alabar a Dios.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 Y si el me da la fuerza te la paso a vos te digo que levantes cabeza hacia adelante te olvides de problema o cosa circundante Levantame las manos comienza a moverlas con este ritmo bueno con toda tu dolenta lo único que quiero es alabar a Dios lo único que quiero es alabar a Dios lo único que quiero es a Dios no me importa lo que digan lo que diga yo solo lo único que quiero es a Dios lo único que quiero es alabar a Dios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 que digan lo que diga yo. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la FENIO oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas. Que solo fenico Enfenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST 1 Cuadral Este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Enfenicotaxi RL las 8 y 6 minutos La voz del taxista En tu programa radial La voz del taxista tienes un mundo de información en tus manos con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti diseñado para ti Sintonizanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222 3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850 9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 7 minutos. ¡Esto! Fácil es ganar con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a mil córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Hauling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoling, Coulson, Magua, SP Motor, Headquart. Somos Fenicotaxi RL. Este así. Y fue el destino que nos quiso reunir. Algún cambio de tiempo más feliz. Te traen de nuevo aquí. Me llamas yo. La Máquina del Tiempo 92.3 FM Estamos en la sintonía de la 92.3 FM en este superamarradillo de la voz del taxista Hoy, martes 9 de mayo Sí pedimos disculpa porque tuvimos una falta tenga con los micrófonos que ya nuestro técnico carlis pérez acaba de resolver pero ya eh, ya estamos totalmente en vivo qué bueno que usted está en la sintonía en los 92.3 fm en este su programa radial la Voz vozda taxista el cual comenzamos con una alabanza como todos los días y ahorita eh, peticiones musicales que ya nos vienen solicitando si sí, ya nos vienen solicitando en el número 88 50 90 49, nuestra línea en WhatsApp 88 50 90 49 y también lo que es en la línea convencional el 22 22 para que usted lo apunte, lo anote 22 22 36 46 así como lo escuchó 22 22 36 46 Para que usted ya venga programando su musiquita, sí señores, hoy martes, sí, como le dije, martes 9 de mayo. Bueno, nosotros nos vamos con más musiquita de la buena, pero ya regresamos. a 8 y 15 minutos se mí, lo sentí porque nadie me ama como tú ni me pesa tanto como tú me haces vivir eres fuego que me hace vibrar como una lámpara en la oscuridad eres luna cuando ya no hay sol me haces feliz Palabras me hacen suspirar Yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú no estás Es que te amo mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que 8 y 22 minutos Bona nit. minutos. La voz del taxista Ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida El amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta En caruta reverdece Y el guamuchito florece Y la hojas se revienta. Así, de esta manera, un hombre no tiene la culpa.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 al 22 22 36 46 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al whatsapp 88 50 90 49 Somos Taxi 22 o 22 36 46 su línea directa es superamarradial a la taxista taxicta programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta que ahora, bueno muchachos a las 9 y 30, hoy en su segmento Fenicotax en Acción vamos a tener eh, como entrevistado a lo que es el responsable de todas las tiendas a Marvin Linares, donde lo vamos a entrevistar a él donde vamos a tocar un tema muy importante que usted no se puede perder así que en punto las 8 30 nosotros vamos a comenzar a platicar con él para que usted se esté al tanto y recordándoles también que este 23 de mayo usted se puede llevar un auto nuevecito cero kilómetros y nada más y nada menos le hablo de el fabuloso suzuki express 2023 full letra que nosotros tenemos que Ahí bien aparcado en frente de la tienda de repuesto en la estación de servicio Fénico Taxi. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente comprar eh, compras mayores a Mil Córdoba en repuestos en nuestras marcas líderes como SP Motor, lo que son los lubricantes Supreme, Howling, lo que son llantas Headwide, batería LTH, Cronos, lo que es las marcas Coulson, los lubricantes Maguan y Valvoline de esta manera usted va participando si usted va participando solo lo que tiene que hacer es llenarlo con sus datos personales y así facilito usted si usted que me está escuchando va participando cuando la rifa bueno pronto ya este 23 de mayo para que usted vaya agendándose con nosotros si éndese con nosotros ese día de aquí desde aquí de, de los micrófonos de su programa radial la voz del taxista le hacemos la invitación a usted que la entrada es totalmente gratis para que usted llegue comparta con nosotros admire ese bellísimo auto que puede ser suyo usted no sabe cómo es la suerte de cada quien y bueno como les digo usted puede señores si sí, tiene chance todavía Apenas estamos en 9 de mayo, así que dime, ¿te lo vas a perder? <ríe> Yo creo que no, así que vaya aprovechando, sí, aproveche. Y bueno, recordarle que más adelante vamos a estar hablando con Marvin Linares, encargado de todas nuestras redes de tiendas, vamos a estar platicando con él. Así que no se lo puede perder esta entrevista en los jueves... Perdón, estoy con los jueves. Todavía andamos cruzado carlito <risa> Hoy en los martes de Fenicotaxi en acción. Bueno, nosotros vamos con musiquita, pero ya regresamos. Las ocho y treinta minutos. Yo sé que soy de tu agrado. No niegues en darme el cielo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 Quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta la la posento Créame que mucho lo siento Pero qué dirán de mí Tengo un amor de pasión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 8 y treinta y ocho minutos La voz del taxista No te pido perdón aunque a veces te llore y te jure mil veces que nunca más No te pido te calles para que me la guardes Seamos sinceros y Dios las 8 y 42 minutos. no es mal. mejor no le preguntamos. Ahí que queda. Mira Mari, cuando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 29 aniversario sobre ruedas Con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes Iniciando el 18 de octubre Donde participas por compras de Mil Córdobas Y ganas fabulosos premios Como una motocicleta 0 kilómetros Este 14 de febrero del 2023 Y el gran premio final Un auto nuevo de paquete Este 23 de mayo del 2023 Este producto se paliza nuestra red de tiendas Participa y gana Patrocinan Valvoling, LTH, cronos Coulson, Magwap, Howling, Supreme, SP Motor, Headwide. Somos Fenicotaxi RL. A continuación, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento. FENICOTAXI EN Así ACCIÓN Así es, y como dicen los prometidos deuda Hoy estamos con el encargado De todas las tiendas de FENICOTAXI en nuestra red de tiendas Hoy estamos con mi estimado Marvin Linares Donde vamos a estar hablando un poquito de cómo es el arduo trabajo que realiza el con todo el grupo de ventas para brindarles esa asesoría personalizada como usted se siente como en casa cuando llega a cualquiera de nuestras cinco tiendas de repuesto y bueno, para darle la bienvenida ya se encuentra Marvin con nosotros Buenos días Marvin, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste? Buenos días a todas las personas que nos están escuchando, como decía Jonathan, mi nombre es Marvin Miranda, soy el encargado de las tiendas de repuesto y tiendas Feni Market en Fénico Taxi y mi misión es que todo el personal esté capacitado para dar una excelente atención a todas las personas que nos visitan. Así es, Marvin. Y hoy vamos a estar hablando cómo eh, llevan ustedes a cabo estas capacitaciones. Lo llevan, eh, como decir, en dos opciones. Llevan un ejemplo ya estipulado lo que van eh, las capacitaciones que se van a dar o o de la retroalimentación que ustedes van teniendo, entonces dicen, ok, vamos a tocar primero este tema, este tema, este tema. ¿Cómo es ese, ese trabajo? Sí, nosotros trabajamos de la siguiente manera. Tenemos planificado capacitaciones mensuales porque estamos siempre con el personal. Queremos que ellos sepan atender a todos nuestros clientes que nos visitan de la mejor manera. Y si en algún caso tienen algún inconveniente, entonces vamos analizando todas las cosas que van surgiendo en el camino y logramos este dar una capacitación acerca de cualquier tema en los que ellos tengan debilidades. Tenemos... 12 capacitaciones en el año, una mensual de lo que van de atención al cliente, este de lo que son repuestos, hacemos capacitaciones para repuestos, lubricante, este también atención al cliente, técnicas de venta para que todas las los todos nuestra clientela sientan que están en una experiencia buena cuando entren. Bueno, cuando me hablas de las capacitaciones Marvin, este hay personas dentro de Fenicotaxi que se encarga de impartirla o en este caso pues se contrata a alguien externo para brindar estas capacitaciones. Si sí, tenemos este a veces llega personal externo, uh -huh. hemos tenido capacitación de personal externo, pero pero generalmente yo soy el que le la, doy las capacitaciones del área de venta, porque yo me preparo siempre, siempre estudio en el área de ventas, entonces estoy siempre identificando los temas, las oportunidades de mejora para mejorar la atención al cliente siempre estamos en constante pueden ser interno o externo pero generalmente cuando es de parte de la empresa me encargo yo de hacerla cuando es externa es una firma que hace eso ok en este caso cuando te dan este un ejemplo en el buzón que tenemos de quejas o sugerencias y me imagino que vos estás saltando pues de, de, de leer todos esos comentarios que las personas con toda tranquilidad usted lo puede hacer se encuentra siempre en toda tienda hay un buzón Donde usted, eh, si no su opinión, recordándoles que para nosotros su opinión es lo más importante. Usted puede escribir y déjeme decirle que todo, todo, todo vale. Todo está, todo lo que usted escribe ahí, nosotros lo tomamos en cuenta porque su opinión para nosotros es importante. Porque de esa manera nosotros reautoalimentamos la información y... Y así en las capacitaciones que se dan, que en en este caso, mi estimado Marvin Linares, eh, se me imagino que conforme a eso en base a eso sí. sin parte de la capacidad exacto nosotros tenemos lo que es, como decía hablabas anteriormente tenemos buzones de sugerencia los tenemos en todas las tiendas usted puede llegar y tiene su papelito ahí un lápiz lo puede escribir y también puede escanear un código QR que tienen también ellos pues si no se quiere atrasar solo pasa por el buzón escanea y escribe y ese mensaje no llega también tenemos números específicos de whatsapp el 8826 8682 le vuelvo a repetir tiro 8826 8622 entonces ahí ustedes pueden decir su reclamo su queja, entonces ellos re, no importa del área que sea, puede ser del área de repuesto, puede ser de tienda Fenimarket, incluso de pista entonces la persona encargada lo va a redireccionar al área que corresponde y de acuerdo a eso le vamos a estar dando un seguimiento para que el cliente pues esté esté satisfecho ver con qué fue el inconveniente y qué, qué soluciones le podemos dar para apoyar al cliente, porque como decías vos antes realmente este lo que todo vale y lo que nosotros nos interesa es que el cliente viva una experiencia donde él se sienta cómodo con nosotros ok marvin cuál así han eh, han sido los temas que ha tocado referente a la atención al cliente nosotros pues como sabemos uh -huh. este en lo que es la atención al cliente hemos tratado temas pues para nuestro para nuestros asesores en lo que es cómo tratar con clientes difíciles, porque sabemos que todos nosotros tenemos personalidades y tenemos que aprender a llevarnos con todos, entonces a veces salen clientes porque son fáciles de, de tratar, pero a veces hay clientes como, como un poco más perfeccionistas, más detallistas y entonces nos interesa abarcar a todo tipo de clientes, no solo al que llega y ya sabe lo que va a comprar cumplir. Y ya. Entonces nosotros tratamos desde el cliente que es más fácil de tratar hasta el cliente más difícil de, para que ellos identifiquen la mejor manera que el cliente siente una experiencia satisfactoria. También le damos a ellos lo que son técnicas de venta por, para que las personas a veces lo que sucede bastante en el área de repuesto, que es una rama no es como la otra, de que solo uno va al super y facturidad lo que quiere, sino que eso es algo más profundo, que a veces ni nosotros sabemos lo que andamos buscando. Entonces ahí ellos se apoyan con técnicas de venta para ofrecerle el, el producto de acuerdo, porque tienen que aprender a sacar la información al cliente. Generalmente a veces llegan personas de que voy a hacer un cambio de aceite. Ajá, ¿qué, ¿Qué cambio? ¿Qué aceite utilizan? No, ni ellos saben. Entonces ellos ten, tenemos, los vendedores tienen que saber llegar, sacar la información, revisar circulación, irse incluso a, a las partes laterales de la puerta, que ahí sale lo que es la viscosidad que utiliza para brindarle una información acertada. Porque a veces los mecánicos... Están hechos como a la antigua, le dicen, dale, échale 20, 50 a todo carro. Solo eso se receta y generalmente no es así, sino que cada tipo de carro tiene una viscosidad específica. Si usted le echa un aceite más grueso, lo que produce es que se le daña el carro. Así es, Marvin, estás en todo lo correcto porque, te lo digo por experiencia propia, y estado también lo que eh, entienda, Y he visto que ese tapto eh, lo tienen los vendedores y eso podemos decir que es un plus a nuestros asesores de venta porque han llegado tanto hombres como mujeres a decirle, mira, fíjate que yo tengo este, eh, compré este carro, pero ajá tal vez un carro no lo he decidido, poniéndole así sea el caso y le dice este pero ¿qué ¿Qué aceite es de su preferencia? Le preguntan de la viscosidad y el cliente le dice, no sé, solo sé que me lo, lo compré. Le compré. Es Ay, lo doctor. primerito que te dicen. Entonces, ahí donde entra el asesor, en este caso. Y la asesoría que se brinda es personalizada porque todavía el asesor eh, busca, como dijiste vos, bien lo que es eh, la circulación. Y aparte de eso, se va al carro a revisarle. Entonces, esa asesoría, usted solo le encuentra adecuada. En Fenicotaxi Como nosotros decimos Ese calorcito de hogar Usted lo encuentra en Fenicotaxi Y es por eso Que el servicio que se brinda En cualquiera de las cinco tiendas de repuesto Es el mismo Entonces Usted cuando llegue a la estación A la 14 de septiembre A la de agosto el Mayoreo, O a León Usted va a ver que La calidad es la misma Y algo que se ha propuesto En este caso mi estimado Marvin Linares es que esa calidad siempre se mantenga y aún así rebase todavía por las capacitaciones continuas que se está dando al personal. Y también, para las personas que me están escuchando, usted puede hacer cualquier pregunta ahorita mismo al 22 22 36 46, si tiene alguna duda, si tiene alguna eh, sugerencia, la puede hacer ahorita mismo con nosotros, gracias a Marvin que eh, hoy estamos platicando con él acerca de estos diversos temas, porque eh, hay personas que no han, no han estado preguntando, entonces Nosotros de esta manera aclaramos ciertas dudas para que eh, también dar el punto de vista de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? La capacitación que siempre se está dando al personal es continua. No crean que las personas ahí llegaron porque tal vez alguien llegó a bajar su hoja y mira, quiero que me di trabajo. No, hasta la parte de selección se verifica desde de cuando ellos vienen desde otra empresa contigo qué empresa, lo, porque vienen con cartas de recomendaciones entonces todo eso es un proceso en el cual siempre Fenicotaxi está con el sumo cuidado de ver a qué colaboradores van a entrar a la empresa y siempre esas capacitaciones continuas que se mantiene eso permite que cualquier asesor en cualquier tienda lo atienda a usted como se lo merece Sí, Jonathan, este, como decías, eso es importante porque a veces uno va a otro lugar y tal vez yo digo, yo repito lo que me dice el mecánico, mire, vengo de estar cosa y en otros lugares te dan lo que uno le pide, no te, no no llegan a ese plus de investigar más, debe ser la persona. Permítame su circulación, pues te voy a salir al carro a verificar si lo que usted me está diciendo es lo correcto, porque hemos tenido casos que en donde los mecánicos le dicen, mira, me me dicen mecánico que mi carro tiene 100 kilómetros, démosle 20-50 échamele, y tal vez el carro la aplicación de su vehículo en 1030 y eso que incurre, que cuando uno hace su cambio con 20-50 empiezan a sonar los botadores, te daña el carro y hemos tenido casos que a la gente se les ha dicho no, ese aceite no es de que se me dijo el mecánico, llegaron, se le vendió el que le dijo al mecánico, corrieron ...dos kilómetros... ...y después ya pararon el carro... ...y al taller... ...porque... ...¿qué les qué ocurrió eso?... ...que le al echarle un aceite más grueso... ...se le dañaron los botadores... ...y nos han re, han regresado a las tiendas... ...venían ¿Ve? razón muchachos... ...dice... ...hablé con el mecánico... ...y como dice el nicaragüense... ...le encabó ese... ...por no hacerle caso a ustedes... Pues, ...terminé pagando más... ...porque al final... ...tuvieron que cambiar los botadores... ...pero Marvin... ...quiero que ahorita hablemos... ...de unos servicios... ...que son muy importantes... ...los servicios que dan, en este caso los asesores de venta, porque los asesores sí, sí. muchas personas dicen pero el asesor aparte de asesorarme, ¿qué hace? no crea que solo le está le vende este lo que es eh, el repuesto o el lubricante o la llanta, porque nuestros asesores también hacen otra función igual Marvin lo va a mencionar ahorita exacto la, la función del asesor no es no es una función como en otros lugares que es generalmente solo facturación porque Así. eso esa es la diferencia entre Fenicotaxi que Fenicotaxi asesora a las personas para que en para que ellos resuelvan su necesidad porque al final comprar es una necesidad que uno anda resolviendo, resuelvan su necesidad de la manera adecuada y correcta para no incurrir en gastos extra entonces, ¿cuál es la función del asesor? guiar a las personas en el proceso desde de investigación hacer las preguntas correctas para identificar las necesidades hasta el final de la compra, ofrecerle alternativas, ¿en quien incurre ofrecerle alternativas? diferentes precios porque como en Feningo Taxi tenemos variedad de precios, desde los más económicos hasta los caro, para los gustos más exigentes. Entonces, le, una de las funciones es hacerle las preguntas correctas para investigar sus necesidades. La segunda función es, una vez identificadas sus necesidades, dar, brindarle alternativas a las personas. Alternativas ya sea en marca y en precio. Y después, este concluir la venta y darle un seguimiento a estas personas de el repuesto, nosotros aparte de la venta tenemos un departamento que se llama ventas virtuales este departamento se encarga de lo que es la postventa una vez escoge a un ciclo de una cantidad de personas y durante la semana les empieza a llamar para ver medir la satisfacción de, de confirmar que el asesor que los atendió lo, hace, lo atendió de la manera correcta y darle seguimiento al producto, de que si, si la calidad que le estamos viendo le resultó entonces porque nosotros hacemos verificación nosotros los mandan los mejores productos pero no Nosotros no nos quedamos en eso, sino que vamos más allá a la práctica. Porque te pueden decir, te mando el mejor producto, pero también queremos ver en la práctica que las personas se sientan satisfechas con el producto adquirido en Finicotaxi. Aparte de eso, Marvin, el plus podemos decir que tienen nuestros asesores y eso es en todas las tiendas. De que un ejemplo, si usted llega a cambiar su batería, el asesor está en todo el derecho de ir, ver qué batería usted utiliza Y cambiársela así y usted ¿cuánto cueste de servicio? que hace el asesor? no tiene no tiene ningún cuesta este es un valor adicional que al comprar usted su batería él incluso usted llega y solo le va a decir quiero una batería para tal carro él inmediatamente se sale verifica que sea la, la correcta que le indicaron a usted. Porque a veces las personas no nos dicen. Usa tal batería. Pero cuando agarramos y destapamos el carro. Miramos que otra. Entonces ellos van y verifican. Usted le puede decir es tal. Bueno, pero él tiene como objetivo. Va, a verificar que sea la correcta. O los botellos correctos. Después la vende y se la instala. Y después de eso. El seguimiento en nuestro centro del mayoreo. del Centro de batería. Usted puede estar ahí cada dos meses. Chequeo gratis en nuestro centro de batería del mayoreo. Y aparte de eso, Marvin que tenemos siempre una promoción activa, es que usted compra su batería con la membresía Loyalty, ya sea socio, fidelidad o taxista. Y aparte de eso, como un descuento adicional, si usted deja su batería usada, nosotros le damos un extra descuento. Aparte de eso, si usted se pregunta, ¿hasta llega la función de, del asesor de venta? No. Hay otra opción, cuando el asesor llega y si usted va a cambiar los tricos, porque ya vienen los tiempos de lluvia. Entonces, hay personas que tal vez llegan... No, es que fíjate que andan los dos tricos iguales. Y tal vez es uno de una numeración sí, más grande y, otra. y la otra es más pequeña, porque suele pasar. Y a veces sí, fíjate que es raro, porque una vez estuve en tienda 14 de septiembre y la una era una muchacha que andaba los dos tricos iguales. Pero eh, correctamente el asesor miro y le dice no... Por eso es que este carro, lo cuando eh, activa los tricos, le dice, te pegan. Y decía, no, pero es así. No, mira, le decía, y le demostró conforme la circulación, que en este caso fue mi estimado Kervin, un saludito para la tienda 14 de septiembre, que tuvo ese tacto, le demostró, ella vino, comprobaron, compró y ya se fue. Satisfecha. Entonces, eso queremos nosotros generar en cada cliente, en cada socio, en cada compañero taxista, en público en general, que usted llegue y no visite y se sienta con esa tranquilidad, que siempre nosotros seamos su prioridad, que cuando usted diga, ok, necesito un repuesto, Fénico Taxi es mi primera opción y es algo que a nosotros en lo personal nos tiene propiedad. Súper alegres, motivados Porque su nivel de preferencia Es el primero Bueno, pero ahorita nos vamos con una pequeña Pausa musical Pero ya regresamos con este interesante tema Para que usted se nos engrina 22 o 22 36 46 La voz del taxista Parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta Pa' mi Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos Sin pero, Solo tentación Le dije Voy a con conquistar tu familia, que no unos días vas a hacerme a... Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa. ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo. Así no con papel y con puros lagos armados. A las plebitas. Un vato que tiene varo pero hablando del corazón te cumplo todo me agarro pegadito de su mano mi compa ni se la creyó que al pasar fui yo su cuerpo juro por Dios que era tan perfecta son sentorita como modelo sus ojos des de pensiif m'enamoaron, me aà le gustu i a mi me gusta. siete minutos. La voz del taxista. La más fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte porque la vida me juraste hoy te busco y tú no estás. también me duela ver tu foto lleno a mi corazón roto, por mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se Cuando bailes Tien mil en el aire No es suficiente para Convencerme de que Si sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se sé olvidar Ya no sé Disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va, no se va No se va 9 y 11 minutos. La voz del taxista. escribo mensajes todas las noches, pero los borro. Pa quedar en visto, ese mal rato mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande. Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Allá donde te extraño Quiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le devuelva Me pesa el alma le de vuelva. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelva para que me espere tu el alma le de Las 9 y 13 minutos.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 Las nueve y catorce minutos. Ok, y nosotros seguimos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este superamarradillo de la botella taxista. Y hoy vamos a estar hablando acerca de las ofertas activas que nosotros tenemos ahorita para este mes de mayo. Sí, este buenos días. Seguimos con lo que es el segmento y en este mes de mayo tenemos grandes sorpresas porque como saben, rifamos el carro, ya. El 23 de mayo es la gran rifa del carro. Adicional a eso, de la gran rifa tenemos que están todas las personas que nos están escuchando, están invitados si han participado por la compra de Mil Córdoba a más en las marcas patrocinadoras, participan en la rifa del carro, que es la rifa principal. Aparte de eso tenemos más rifas, pues más premios, que son este certificados de combustible, tenemos certificados de repuesto, este llantas, baterías y otros premios varios de nuestros patrocinadores. Tenemos también lo que son promociones activas fijas del mes, que lo que son es por la compra de tu aceite, 20, 50 o 10, 30 en lo que es en la marca Howling o Supreme, llevas tu filtro gratis. También tenemos, continuamos con que en la feria de lubricantes que estamos con un precio súper bajo ahorita para beneficiar a todos nuestros clientes, sabemos que la situación está, la economía está dura ahorita y entonces siempre lo que hace Fénico Taxi es trasladar beneficios directo hacia nuestros clientes como ese beneficio directo, dando un mejor precio, negociando con nuestros proveedores para que al comprar más volumen los den un mejor precio y ese descuento transferirlo directamente a nuestro cliente ahí estamos también en lo que son todas las marcas patrocinadas todas nuestras marcas participan en lo que son la feria de lubricantes y eh, por esas por las marcas en lo que son en los aceite 2050 usted podrá tener el filtro de combustible el filtro de aceite gratis también tenemos eh, beneficios permanentes que es por la por dejar tu batería usada recibe un cuento adicional por el cascote, como lo mencionaba anteriormente, cuando uno llega a comprar la batería y no es solo la, el descuento del, de la membresía. Tenemos el descuento de la membresía, más el descuento por dejar su batería y su cascote usado. Y existen socios que tienen lo que se llama exoneraciones de batería, que son afiliados a las cooperativas que encuentran con eso, se le da todavía ese beneficio a las, a las cooperativas que están afiliadas. Entonces ya el precio se le vuelve un super superprecio que no lo van a encontrar en ningún otro lado. También tenemos un descuento en lo que es la sucursal 14 de septiembre. Tenemos un, un extra descuento del 5%. Ya este es el último mes para que aprovechen el extra de descuento adicional a su precio de membresía. Tienen un, un 5% de, de descuento más, solo en la 14 de septiembre. Marvin, también se viene una gran rifa. Y todo el mundo me está preguntando por qué están pensando y están a la expectativa. La rifa que vamos a tener es en la tienda de conveniencia Ferimar que vamos a rifar cuatro canastas, son cuatro canastas de este con productos patrocinadores, las canastas están bien bonitas para que participen con la por la compra de 100 Córdoba a más. Usted, así es y va a ser este 30 de mayo en conmemoración al día de las madres. Así es, Marvin, usted ya escuchó, así que dígame se lo va a perder. Estas ofertas activas, todavía están vigentes, aprovechen, estas son las ofertas del mes de mayo, pero continuamos Marvin ok, para que ustedes se me ponga como dicen, al tiro, imagínense, tiene ahorita chance para lo que son Eh, las ofertas Pero tiene chance para, para el 23 de mayo todavía Para en la rifa Llevarse el gran carro del año El Suzuki Expresso 2023 Y déjame contarte eh, Marvin La otra vez estaba con Alexander Y un señor creía Que era el auto Era de, de los típicos eh, de Radio con botones todavía Entonces Estaba Alexander Y, y le pidió todavía Alexander le dice, mira, le dice muchacho abrime ese carro, ando intrigado es si es el, porque dice, yo tengo uno y el mío es con botones quiero ver ese carro dice, es, que, que es lo espectacular que ustedes lo andan anunciando en la radio está en las redes sociales quiero ver, le es, que, qué que es lo que trae de diferente al mío vino Alexander con toda amabilidad fue a traer la llave, abrió las puertas y le demostró que ya el carro era, ya cambiaba del básico, por decirlo así, al Full Electra. Sí, una versión Full extra con pantalla digital por dentro. Cuando él miró el carro con pantalla, le digo yo, usted puede ver la diferencia hasta de los rines. Digo, son rines del lujo lo que lo que tiene este auto, le digo yo. Y entonces él se quedó asombrado. Entonces él dice, ¿qué hago para participar? Sencillo, por comprar mayores a Mil Córdoba, va participando. Y me acuerdo que compró este... A ver si no mal recuerdo Una batería De nuestras marcas patrocinadoras Y estaban impulsadoras de la marca ese día Entonces Se fue Perdón Entonces Él se fue Uno eh, Con varios tickets Dos Se fue contento al ver el carro Porque nosotros le, le dimos esa confianza Y a todas las personas que quieran ver el carro Por dentro por fuera Nosotros no tenemos ningún inconveniente en eso Si usted quiere verlo, apreciarlo Y ver que no son cuentos como dicen Que el carro si sí es un full extra Usted lo puede ver totalmente con toda la tranquilidad Después de eso este señor se fue Estaba la marca patrocinadora de esa batería Entonces se fue con souvenir por parte de nuestros eh, en este caso marcas aliadas Jafenico Taxi y a to todo Itovia dejó su batería usada y se fue con un extra de descuento. Entonces, ¿cuánto beneficios obtuvo en una sola compra Y la probabilidad de llevarse el carro Y adicional del carro, otro tipo de premio Porque el carro como les decía es el premio mayor Pero no solo carro Tenemos certificados de combustible Tenemos certificado de repuesto Baterías, llantas, lubricantes de la marca patrocinadora Y adicional a eso actualmente Estamos en lo que es la la oferta Entonces en qué se basa eso? en descuentos especiales en productos específicos. Usted cuando pase por la estación va a mirar que hay un toldo, entonces todo lo que está bajo ese toldo que son este de todo tipo de productos tenemos ahí. Entonces, usted puede llegar y esos pre, esos productos están en precios especiales. Tenemos productos para todo tipo de marcas ahí de lo que son Toyota, Nissan, este Hyundai, Kia, todas las marcas. Tenemos selección productos específicos para los clientes en descuentos especiales. Así eh nosotros vamos con una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. Las 9:22 minutos.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 22, 22, 36, 46, su línea directa, su programa Radia La Boteta Exista. Y bueno, ya estamos por finalizar esta entrevista, pero estamos con el responsable de todas las tiendas, señores, de la red de tiendas de Fénico Taxi, Marvin Linares, el cual ya estuvimos hablando de las capacitaciones, ofertas activas, ese plus que usted consigue con nuestros asesores, Y bueno, vamos a terminar ya con las últimas ofertas y pues el mensaje de despedida por parte de la C-Marvin. Sí, este, también eh, la, la otra oferta que tenemos... Hablando siempre lo que es en, el, en lo de las ofertas, tenemos el tenemos un refrigerante gratis por la compra de su aceite 20-50, 10-30 o 15-40 en marca Madguan. Entonces eso siempre en la línea de los lubricantes. Entonces ahí como lego fenicotec se ofrece, nuestra empresa cooperativa ofrece todo tipo de precios, todo tipo de marcas, desde lo más barato hasta lo más caro, de todo tipo de promociones. Entonces ahí... Están cubiertos todos, tienen la buena atención solo en, en espera de que se acerquen hacia nosotros para brindarle lo que es la mejor asesoría adecuada a sus necesidades. Ya saben, pueden preguntar y llegar a la tienda y decirle que como ustedes lo deseen, si quieren un aceite de una marca específica un mejor precio ahí lo van a tener porque la, el precio el precio de descuento está para todas las marcas en lo que 2050 todas las marcas llevan su filtro gratis en lo que es este 10 30 lo puede conseguir el filtro gratis con lo que es en la marca howling o Supreme y si quiere llevarse un refrigerante gratis, puede preguntar por la promoción de aceite Maduan en la viscosidad de 10 30, 20 50 y 15 40, un refrigerante gratis por la compra de su balón de aceite. Aparte de eso, pues recordándole siempre que en Fénico Taxi usted tiene el cambio de aceite totalmente gratis, eso no incurre en ningún costo adicional. Ok, Marvin, ¿cuáles son ya tu mensaje de despedida para todas las personas que hoy nos escucharon? Que lo invitamos a seguir comprando en Fénico Taxi, este, trabajar siempre con nosotros. este Estamos abiertos a todas las sugerencias que nos den. Siempre las sugerencias son para mejorar. Nosotros lo tomamos así como una mejora y darle para una mejora para brindarles un mejor servicio. Brindarle un mejor servicio y siempre en desarrollo de la mano con nuestros clientes. Brindándoles las, las mejores promociones, brindándoles los mejores beneficios. Tenemos nuestro carnet de descuento, nuestras membresías, pueden preguntar si usted no tiene una membresía, membresía fidelidad, puede preguntar si es una persona particular, membresía taxi, si es una persona que se dedica al centro de transporte de taxi y tenemos la membresía socio pues para, que son para las personas asociadas a la federación porque a veces también hay personas de que no que son socios y todavía no tienen su membresía en ese caso ellos se tienen que abocar con lo que es el presidente de su cooperativa y nosotros le emitimos la, la membresía eh, gracias por escucharnos pues en este programa y recordándoles siempre de que cualquier tienen también delivery en todas nuestras tiendas estamos cubiertos por delivery y siempre en constantes promociones y premiando a nuestros clientes por su fidelidad Muchas gracias Marvin por estar con nosotros, por aceptar esta invitación y qué bueno que aclaramos todas las dudas, todas esas inquietudes que tuvieron eh, preguntándonos y también esa información este, acertada, eh, te agradezco la participación el día de hoy recordándoles que el día de mañana tenemos su segmento El Asesor Automotriz con otros asesores y bueno, nosotros nos despedimos y sería... Retornando cabina mañana a las 8 en punto de la mañana En este superámbar radial La voz de Taxista Muy buenos días Por hoy el tiempo se nos ha agotado Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.